s t a n d i n her s p o t c l a s i c Se, se ha liado en el baño. Sí, eh, eh, me tiene mal, sí, me sí, sí, acaban de、sí. mandar un mensaje que no llega a la generación 40 de hoy. Yo lo siento, lo siento sobre todo por、eh, Pedro, que lo tengo al teléfono. Pedro, good morning, buenos días. Good morning, Javier, buenos días. A ver, no podemos contar con Andrea, tiene problemitas. ¿Te vale Juan, ¿sabes? nuestro hijo? ¿Te vale? Me、eh, parece estupendo. Es、vale. que no son lo mismo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, <risa> no pasa nada, seguro que no te equivocas con el tiempo como ella. Bueno, <risa> espera que te escuche, espera que te escuche. Bueno. Y también estoy yo por aquí, Pedro. A ver, Pedro, ¿a quién vale, quieres vale. felicitar? Cuéntanos tu historia, Pues bueno, queremos felicitar a mi hermana a Mudena,、mm -hmm. que cumple los 40 hoy y está en, en Málaga. En Málaga, vale. Ella trabaja en, en un cole. Sí. Fue en Girola y entonces, pues queremos felicitarla porque está lejillo y. Para que no esté triste.、Sí. Además, tú tienes un grupo de versiones, ¿no?、Eh, exactamente, sí. Las、sí. versiones de los 80 y los 90. ¿Y cómo se llama el grupo? Los chicos de ayer. Ah, mira, como la canción de Nachapop, ¿no? La, la de chica Nacha de Nachapop. Correcto.、Bueno, los chicos、sí. de ayer. Bueno, muy guay. Los chicos de ayer. Bueno, ¿qué le has dicho a Almudena para que nos coja la llamada para e n g a ñ a r l o un poco? A ver, a tu hermana. Pues,、eh, bueno, el, el gancho ha sido mi cuñado. Vale. Están en trámite s de cambio de compañía de teléfono. Sí. e l l o s están en Vodafone y se van a cambiar a O2. A O2,、y、vale. Entonces, pues la idea es que vosotros la llaméis para.、Sí. Confirmar que se quieren ir de la compañía y le hagáis un poquito de v、vale. alguna e a l broma. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. A ver、si、Mira, me una、escojo. cosilla cuando, para, para, para concluir la, la broma, cuando,、sí. cuando, cuando queráis terminarla, le、sí. dije fenómeno bien. ¿Fenómeno bien? Sí. Fenómeno bien. bien. Esa fenómeno es la clave.、Bien. ¿Sí? Sí. Hola, Almudena.、Sí. Hola, buenos días. Mira, le llamo de la compañía O2 por un... una、sí. portabilidad que tengo aquí pendiente. Sí, Era sí.、Eh, confirmar la tarifa.、Sí. Eh, confirmar el cambio.、Eh, el cambio se va a realizar el próximo 1 de diciembre. Vale. ¿Vale? La tarifa... No sé si sabe que han subido las tarifas. Eh, me imagino que todo esto lo h a hablado con mi marido. No,、sí. no, no sé, él me ha dicho que me van a llamar y que yo le diga todo a que sí y ya está, porque además estoy trabajando y no me puedo parar mucho. Vale, pues、eh, tenemos que hacer una grabación que va a durar 10 segundos nada más, ¿vale? Vale. Una、venga. grabación y ya confirma la tarifa.、Eh, ¿Usted está de acuerdo con la tarifa fenómeno bien o dos? Sí. ¿Fenómeno bien? Sí. ¿Fenómeno bien? Sí. ¿Fenómeno los 40 Classic? Sí. ¿Cómo? ¿Fenómeno los 40 Classic? Sí. í、eh, a l m u d e n a ¿Eso t es, es de la radio o algo? ¿Los 40 Classic? ¿Cumples hoy los 40? Sí. ¡Felicidades! s a l m u d e n a ¡Ay, feliz! Muchas gracias. h a m o s de la radio, de los 40 clases. Yo soy、Ay. Javier Penedo. Sé que estás, estás en s s t á e clase, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, sí. sí. Además, es que estaba que e s esperando una llamada de, de una tarifa, un、sí. cambio de una tarifa de、pues, moda. Claro. s a b a que erais vosotros. Que... No, no, es que era coña. Era todo un engaño. ¿Sí? Alguien me ha dado tu número. Alguien está detrás de esta bromita y de esta felicitación、ah. sorpresa. ¿Sospechas quién puede、sí. ser? Puede ser o mi hermano o mi marido, uno de los dos, porque l o escuchan los dos. Bueno, que... Creo, creo que los dos estaban medio compinchados, pero uno, uno,、ah, uno de ellos ha dado la cara. Mi hermano. Hola, Pedro. Hola.、Ha、caído. Hola, ¿eh? hermano. Felicidades, Almu. Gracias, guapo. Oye, dile lo que quieras a, a tu hermana, a Pedro, es tu momento. Pues que te queremos mucho, Almu. Estamos muy contentos de que, de que vayas consiguiendo tus cosas y, y muy o r g u l l o s o de ti. Aunque estés en la Ay, distancia, porque te queremos mucho. Que voy a llorar y todo. Ay, que se emociona. Muchísimas gracias. Él también es el mejor hermano del mundo y el mejor padre del mundo también. Bueno, pues nada. Sí, sí, sí. Almudena,、Muchísima、no te. Gracias, no, solo una cosita ¿eh? más, que solo te entretengo、sí. un minutito más, porque sí, sí, aquí a la gente、mira. que cumple los 40, le ofrecemos ¿Sí? la oportunidad de conseguir, mira, algo muy colegial que es la mochila de los 40 clásica.、Ah. Vale, pues, pues, pues para conseguirla son cuatro preguntas、eh, de los、sí. 80 y de los 90.、Eh, tienes ¿Vale? 40 segundos para responderlas. Y nada, si、sí. l aciertas s a las cuatro, te llevas a ese fantástico regalo, la mochila más preciada ¿Vale? de España de los 40. Tienes la oportunidad de usar en c o m o d í n Si alguna no la sabes, palabra clave y c o m o d í n、vale. Y tu hermano te ayuda, ¿vale? Venga. Venga, perfecto. Examen c l a s s i c te ha tocado. Venga, <ríe> Almodena, el tiempo, el tiempo empieza ya. ¿Para qué servía la mercromina? Para curar heridas. ¿no? Correcto. ¿Cuál, es el, cuál es el otro nombre con el que se conoce la cantante Miley Cyrus?、Eh, ay, ¿cómo era? ¿Cómo b i Tampoco. ¿Tamp ¿No lo sabes? Ay, p o r e i espérate si lo sabes, Miley Cyrus. Miley la... Cyrus. Eh, Miley、Zairuela. Sí, a a i u e l s pero es la niña esta, ¿no? Disney. Sí, era,、eh. Disney. d i s n Era y e una chica Disney. Niña Disney. Ana Montana、sí. Correcto. Esa Ana Montana. Muy bien. Completa la letra. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes. Conmigo. Correcto. Pero no. s f a l t a una. h a Hay. No ha habido suerte,、bueno. lo siento. No hay mochila, pero <risa> claro, sí hay esta、nada. felicitación sorpresa, ¿vale? Un abrazo. Muy, muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas Besos, Salmudena. Un abrazo. Adiós. adiós. Fenómeno bien, Pedro. Adiós. <risa> muchísimas <risa> gracias. Hasta luego. Claro, hasta l Un e g o u saludo para toda la gente de Granada que nos escucha en la 89.3. Sí.、Eh, nada, si quieres participar en la Generación 40, e n v í a n o s l o s datos a generación.los40classic.com. Arroba ¿Sí? Punto Allí nos escribes los datos del cumpleañero, los datos del cómplice, sus números de teléfono. No, y la fecha del cumpleaños, y ya s a b e s que cada mañana felicitamos a alguien que cumple los, los 40. 40. Si es que está, es ¿qué no bien nos ha enseñado? No me la he m tan bien como Andrea. He no, me he queda d o、no, un poco no, pillado.、No, no, no, no, no, no, pillado. Andreita, te vuelve、pillado. del baño, señorita. v e l v e Andrea. m o r n i n con Javier Penelo. ¿A qué no te.? 《「クラシック」》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 Friday de Toysaras te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante tres días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysaras.es. 94.8 Sevilla. Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. ¡Ah!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 ¿Dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En Car Case System. Líderes en llaves de coche. En Car Case System tenemos tus llaves. En Car Case System tenemos tus llaves. 955-25-4439. Car Case System.com. Todos tus números uno también están en la red. Los40classic.com. To escape t h e city was s i c k a n d cruel Noventa y cuatro. Ocho son las diez, las nueve en Canarias. Clean. c i e r r e Peredo. El dicho, qué manido está esto,、eh? ni te casas ni te embarques. Eso ya es un dicho muy clásico, u n día tenemos que hacer un programa, mira, es una idea, vamos a a n o t a r n o s l a de dichos y diretes, de dichos de estos y, y contar de dónde vienen todos estos dichos. Es muy interesante, muy curioso, ¿eh? hay un montón de ellos. También hay que hacer un día un tema especial de ¿has perdido alguna vez un ave o un avión? Esto lo eso pasó、claro. aquí a... Es de eso no lo hemos comentado. De verdad. Porque no he querido hacer herida.、Ah, Fíjate aquí, cómo soy. No tengo ningún problema. c ó m o soy yo, porque claro, es que sabéis que siempre me quejo de que llega tarde a todos los sitios. Menos a la, de la radio. Que, de que siempre、eh, va con el tiempo apurado.、Sí. De que es un desastre.、Mm. Bueno, pues el pasado viernes, aquí mi prima. Perdió el tren, perdió el AVE. ¿Quién le solucionó la vida? ¿Quién? No, pero porque no funcionaba la web. Entonces、no、¿Cómo, había... ¿Cómo que no funcionaba no, la web? No, no funcionaba, daba Fun... error. Funcionaba perfectamente error. porque yo compré en la web, guapa. Claro, pero ¿qué? ¿tú no tuviste problemas para comprar el billete? No, tuve ¿Eh? ciertos problemas. Hombre,、sí. claro, por、pues、si imagínate con el móvil yo desde Atocha.、Uh -huh. ¿Eh? ¿Juanito? ¿Qué? La cosa es: ¿quién puso esa tarjeta para pagarle el billete a las móviles? ¡Sí, Juan? Juan. sí,、no? sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! í s Bueno, no, pero vamos a contar. Que Gracias que e x i s t e el bizum y, y le paga el momento. Vamos a contar lo que pasó, porque claro, salió apuradísima de aquí de la radio d i c i e n d o a l e Andrea, que no llegas. a a n d r a no. Ella comiéndose una ensaimada con toda la tranquilidad del mundo. Y no se le ocurre otra cosa que en vez de pillarse un taxi porque iba con el tiempo pelado,、sí. coger un autobús sí, con sí. toda la calma del mundo. ¿Cómo es ella? Tranquilidad, las cosas con calma, con tranquilidad. No me voy a estresar en la vida. No no me importa, Jair p e n e d o ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Grandes artistas alguna vez han perdido algún tren o algún avión. Y sí, si pierdes un tren, Pero vamos no hay a ver, problema. a u s t e crees una gran artista, en serio? Por supuesto. Por supuesto que me lo creo. No, y no lo digo yo, lo dice todo este público. Bueno, bueno, bueno. b u En o En fin, el Oye, cabreo que te cogiste, guapa. Bueno, no、el、pasa、cabreo. nada. Ya, ya, ya está solucionado y ya. Soy g i l Oh yes. bueno. Esto me pasa porque soy gilipollas. Escúchame. Porque... Así, los ya, audios.、Eh, ya está pasado. Ya, pasa, el pasado no, no. pisado. Tengo audios, ¿vale? eh. Sí. Si quieres, los pongo. Venga, tengo, vamos al tema del tengo, día no, de hoy. No, esto es más interesante. Tengo audios que demuestran cómo te cabreaste contigo misma. Es que soy imbécil. Porque algún día esto me tenía que pasar. Porque soy una imbécil. s í es,、sí、s o no? Sí, es verdad, lo dije, Jair Penedo. Tengo、sí. g a n a s de pegar a alguien. Venga, m e lo m e r e z c o me lo merezco. Me, sí, me, lo merezco. Me, me, me lo merezco y lo sabes, como dice la campaña esa. Sí, me lo m e r e z c o t o d o Bueno, pues ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué diría mi madre? Sí. Así aprendes. ¿No? así aprendí la primera que, que me lo merezco bueno, y que no te puede decir otra cosa、cosas、que pasa que está en la vida. claro bueno y hoy vamos a、ah, m i r a fíjate qué maravilla que y a m a n cambio a d aquí las cosas、eh, ah, hoy、claro. vamos a preguntarte que、eh, si, si, si te, te estamos preguntando mejor dicho que si desaparece un producto dejan de fabricar un producto cuál te comprarías ese producto que te comprarías en cantidades industriales buenos días clasiqueros pues oigo, estoy escuchando se me ha venido la memoria un desodorante en spray que me gustaba mucho de marca axi.、Sí. Y resulta de que bueno pues lo descatalogaron porque esta gente van sacando colores nuevos cada cierto、sí. tiempo entonces resulta de que lo encontré en una tienda compré cinco botes pero resulta que nada más que lo p u e d o usar dos veces porque se le valga s entonces bueno no es recomendable hacer acopio de según qué cosas、ah, venga、claro. que tengáis buenos días Hombre, a l g una s cosa s no duran para siempre、claro. es verdad. O sea, O que por mucho que compres se gastamos se caducan si son cosas de alimentación claro no vas a poder consumirlas aunque pasen cuando Más el tiempo, ¿no? Ahí está, es que la caducidad está ahí, ¿no? no hay más. Bueno, ¿qué tienes por ahí tú? Venga, rápido. Pues mira, Dani, que dice que las panteras rosas, por ejemplo, bien ¿eh? de panteras rosas, que esa la caducidad es muy、Nunca、larga. No me ha gustado a mí. ¿No te gusta? No. Vaya, a no. Eduardo Aldán sí. b o y e c a o b o y e c a o sí. Pero... Y las maritoñis de Granada, que son unos、eh, dulces muy típicos de Granada, eh, ¿Eh? pues es de lo que más haría,、eh, digamos, acopio de valor. e o d o aparte de las toallitas para el culo, ¿qué es lo que has dicho? ¿Nada más? ¿Nada más, Solari? i、pues, acopio de eso? No, hombre, tengo muchas cosas, pues la nocilla, por ejemplo, que me encanta, los picos de pan. Eh, todo tipo de cremas, cremas de todo tipo. Pero, te... <risas> que eso no tiene mucha de esto, pero sí, yo. Pero una crema como esto, o sea, estamos hablando de productos concretos. h o a sea, y alguna crema exacta, algún modelo, marca, color? No, no, ¿No? porque yo utilizo mucha. Yo utilizo variedad, d variedad, ¿no? variedad y diversificación. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso también es un concepto económico, como está bien. También, también la diversificación en, diversificación en el marketing, sí, sí. Y eso también está relacionado con las parejas, como es. Todo, todo el rato. Los 40 Classics. Tus números, uno. Crazy like the fool Los 40 Classic. Semanas e me ha estropeado la moto, estoy, a ver, estoy pendiente de recogerla porque el arreglo、sí. ha sido gordo, gordo, de los gordos gordos. Tan gordo como para no comprarte una moto nueva, j a i m Hombre, no, el arreglo ha sido、uh, para pensárselo, ¿eh? para、sí. pensármelo. Lo que pasa es que le tengo mucho cariño lo que tú decías al principio del programa, ¿no? que hay cosas a las que le tenemos mucho cariño y a veces pues, nos cuesta deshacernos de ellas. Y bueno, pues al final he dicho. Me gusta mi, mi Vespita, mi, mi Bloody Mary, como la llamo yo, y voy a seguir con ella de momento. El valor sentimental de ¿Sí? las cosas.、Sí. En cambio, pues, por ejemplo, ayer se me estropeó el asa de una mochila. p o r q u e i b a muy cargada. Pero y... ¿La mochila ¿qué, qué mochila es? Es una mochila muy chula. Sí, muy de chula. qué. No, pues azul marino, que me gusta así con azul, bueno, de playa, la uso para muchas cosas.、Uh -huh. Y bueno, pues voy a arreglarla, porque pre prefiero arreglarla también antes de comprar una nueva. Bueno, es que a mí si algo me gusta mucho, yo lo arreglo, claro,、eh, Claro, porque me da pena deshacerme del por uno nuevo. Bueno, y que no merece la pena, porque la mochila, por ejemplo, la compré este verano, es que está nueva. Sabes,、claro. si estuviese muy gastada, muy usada, pues ya aprovechaba y cambiaba, pero es que está nueva. Bueno, en todo caso, ¿tú qué opinas? ¿Eres más de tirar ¿Eres más de arreglar las cosas? Buenos días, chicos. Yo, Cristina, desde Valencia. Estoy escuchando a Andrea y la verdad es que me está dejando un poco sin palabras. A ver. Tú, Andrea, que eres de las mías,、sí. que no tiramos nada. Sí. ¿Cómo osas decir que cuando una camiseta no vale se tira? ¿Mm? No, no se tira, se recicla. ¿Mm? Sirven para limpiar los cristales、claro. s No quiero escuchar pues... volverte a decir que tiras una camiseta. No, no, no, por favor. No, porque te me vas a ir del cielo. A la tierra? No, no, no, no, no. no, no que no. para mí eres la, la, la, la musa de la radio. Bueno. Todo lo aprovechas, eres de las mías, luego la vas a repetir. No、musa. se tira nada. La musa de la radio. Lo siento, no v o l v e r a pasar. ¿Qué? No, es que le digo una cosa, tiene toda la razón ella, porque ella ha verbalizado、escúchame, lo que yo hago. Escúchame, la, comprende, pregunta, comprende es, la pregunta es:、sí. ¿Cuándo la sirenita Andrea Sánchez ha sido la última vez? ¿Qué has limpiado las ventanas? ¿Tú、uh, pues hace como antes de la pandemia. De hecho, estoy esperando a ver si e n g a t u s o a alguien para claro, que me las limpie. Claro, por eso no has pensado en reutilizar la camiseta. El servicio, manitas, te limpia las ventanas, Javier Penedro. Re reutilizar la camiseta vieja para, usarlo,、uh, para limpiar los cristales, no. Escúchame, que tiene razón l oyente. Que yo soy de las que las camisetas, ya cuando están fatal,、mm. las utilizo de trapos.、Mm. Porque no l i m p i a a n t e s no、mejor. dijiste eso. Bueno, porque, o sea, porque Antes chico, no dijiste bueno, eso. Bueno, no lo dije, pero yo lo pienso. Es、vale. decir, estoy de acuerdo con l oyente en ese aspecto. ¿Qué c o r e n c i Todo. Claro que sí. Y mira, pues arreglar. Los clásicos son de arreglar. El 74% dice que sí, que arreglan las, las, las, camisetas, las cal, camisetas. Lo que sea, la ropa, las c o s a s de bricolaje, los electrodomésticos, todo. Hay que arreglarlo todo. El lunes. El lunes. Los lunes se perdona todo. En general.、Y、en va, la vida. Pero tú, escúchame una cosa. ¿Qué? Ahora que estoy pensando. Es que claro, tú me, me llevas del coro al caño. ¿En el t r a vez. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que me vuelves loca. ¿Yo? ¿Tú por qué tienes que decir en antena? que Si yo tengo las ventanas llenas de mierda. Yo solo he preguntado y tú has respondido, tú, porque te conozco, Escúchame. te tú, conozco. Bueno, pero yo, pues mira. Me voy a poner un punto en la boca. Yo es que no tengo señora de la limpieza. No, perdona, pero las d o No, no. O sea, tengo alguien que me limpió hace dos semanas. Sí. Dos semanas hace. Porque limpiaba yo, porque no tengo tiempo. ¿Tú limpias las ventanas de tu casa? De vez en cuando. tú puedes salirte y a la g r a n v a te vas a la m a n z a a De v e en c u a Y la ducha, la mampara de la ducha, que se queda toda sucia, hay que limpiarla s de vez en cuando. Ajá. Yo no tengo mampara, yo tengo cortina. Yo la cambio cada año, la cortina de la bañera. Es verdad. Y la bañera no, ¿no? Porque... La, ¿Cómo vas a cambiar la bañera? Porque, ¿cómo está esa bañera?、Eh? ¿Qué te、digo. dices? Anda, falso. Aunque <risa> sea posible. p o r qué eres tan embaucador? ¡Qué mentiroso! La que lo trajo, esos es. cristales. Lo que hay que a g a n t a c ó m o están esos cristales? Es que, es que, es que、sí. Tiene que dar contenido no, y、verdad. ya no sabe cómo, de、eh, r ¿eh? Cualquier día me vuelo en tu casa otra vez, sí, saco、cuelan. fotos, pruebas.、Claro. Y lo comprobamos. No s a que haya fotos de tu cama y a verás tú. Oye, ¿qué pasa? <risa>、bueno. ¿Qué pasa? Tengo que cambiar el colchón. Tiene 10 Por... años y hay algún cerco. Ya te lo dije、Recorramos、el otro día. ¿Qué le voy a hacer? Está viejo. Sí, el colchón、claro. está viejo. Unos tienen la fama y otros、tú. cargan la lana. e s t á s escuchando Morning Box? c l á s i c Eduardo a l d a n estiré de contraataca、sí. en Morning Box. La, la, la, la, la, la, la, la. Los grandes formatos de televisión de nuestra historia, los grandes formatos, sobre todo, concursos, ¿no? a l d a n nos vienes a hablar hoy. s o b r e t o dos, í、sí, pero había todo tipo de programas de gran formato, ¿no? Pero yo creo que el, el primero, hay que empezar por orden cronológico, el gran, el que inventó el gran formato en televisión, fue sin duda e s t e No me cansaré de poner esta música en la serie. No me canso nunca de poner esta música. Tu sintonía favorita, de de la v e r d d e hecho,、tele? el espectáculo de Espinetero existe、sí. en Teatro Capitol, en la Gran、sí. Vía de Madrid. Arranca con esta canción, con esta música de la Ruperta bailando. Probar su ingenio, decía la letra. Tenía、atención. de todo, era una prueba era de, de variedades. Era completo, o sea, porque eran tres concursos en uno. Chicho siempre lo describió así: un, dos, tres, porque eran tres concursos. Él se dio cuenta de que los concursos mundiales, todos los del mundo, se reducían a tres grupos nada más: unos los intelectuales o pruebas de, de, de cultura general,、sí. otros los de habilidad y otros que son los, de, los psicológicos. Sí. Él dijo, ¿por qué no hacer uno que, con, que sea un convenio de los tres?、Hmm. hizo eso:、bueno. las preguntas, la eliminatoria y la subasta. Había mucho dinero por entonces y、claro. bueno, también había muy, muy, muy poca oferta. Era lo que había, ¿no? Era lo que había, lo Se daba todo. Bueno, los inicios de los grandes concursos: el 1, 2, 3, el primero, el segundo. Luego ya, en la 1, se, se vino abajo, se vino se un p o q u i t í n abajo para mí, e n tema sofisticado. <risa> Chinguito. Y, y sacó el Gran Prix. b u e no. ¿Dónde quedaba? Esa maravilla del 1-2-3, el、pues、Grand Prix. Se la llevó la ¿Fue? vaquilla. ¿Fue el Grand Prix antes que el que apostamos? Yo、ah, Creo que no, ¿eh? ah, Puede ser. Pero te diría algo: t i e n e mucho en común los dos programas, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, buen、pues、Ramón, Ramón García. Ramón García. Es verdad que era un programa que de pequeño veía mucho. Ahora, ahora con el tiempo, lo veo muy casposo. Es muy casposo. Hombre, normal. Es que t o d o e n v e j e c e Pero fíjate, ¿sabes cuánto duró? ¿Cuánto? 14 temporadas. Qué locura, ¿eh? 14、wow. temporadas del Gran p r i x y, es... y ha vuelto alguna autonómica hace poco, creo. Sí, seguramente, ¿eh? seguramente. Puede ser. Por ahí. Pero luego,、eh, hubo un programa que triunfó ya no en Laguno, sino en Antena 3. Cuando Antena 3 se dedicaba a hacer a a p o s t a b a por los grandes formatos,、sí. construyó un teatro al lado de la emisora de Antena 3 para hacer este programa. Sorpresa, sorpresa. q u e r í o recordar que era un formato italiano. Era.、Sí. Sí, y yo digo a、quién. Giorgio Aresu,、sí, que fue bailarín sí, del exacto, ballet. t Que me gusta a mí esta sintonía. Maravilla, ¿eh? maravilla. Y sale l gemio y Concha Velasco lo presentaba. Sí, señor, y recordáis que esta, esta versión de la canción la llevó a cantar Mónica Naranjo. Mónica、sí. Naranjo.、Sí. Que fue Qué fuerte, e ¿eh? La presentación oficial de nuestro país de Mónica Naranjo fue allí. Acompáñame. Ahí está. La, la sorpresa. n d e Que no se te oye, que quiero escuchar no, la, no la canción. n c u n o l o n a n o 何 Esto sigue un poco existiendo. Hay una carta para ti. Y esto es un poco ese rollo. No es lo mismo, es、bueno, más mero. No tiene tanta luz. Es,、no. que, es que, sorpresa, sorpresa, tú te sentabas con toda la familia, te reunías、sí. y era luz. Era bueno, luz, Era y... ilusión. O a lo、alegría. mejor también es que tenías otra edad distinta. No, pero、sí. hay que pensar una cosa. De, hay una carta para ti. No tiene nada que ver con esto.、No. En el sentido de que las sorpresas eran tan sofisticadas, tan tonitas. Había unidades externas grabando total, en cualquier lugar total, de España、total. preparados para dar una sorpresa a alguien que no e s tiene No t ni idea de lo que iba a ocurrir. Yo creo que este es un formato que podría volver a e r f o r t Y hacían promoción ¿sí? los grandes artistas.、Sí. Internet y Batman y Bobboys、e、todos. i r e i n n a t e Seguimos. Otra、uh, sintonía maravillosa. Y además, ¡Maravilla! todos estos concursos tenían una sintonía. s s Las sintonías son lo mejor. Alucinantes. q u é apostamos? Con Ramón, c h u y a n i t o Bravo. Y la PC. e Y la ducha. Y, y, la, lucha, lucha, la, lucha y la ducha. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Porque、eh, hoy en día que la gente、mmm, consume cosas con muy poquito tiempo, no hay cabeceras como las de antes en la no. televisión. No, Esta sintonía dura tres minutos. Era toda la canción. Duraba una era, cabecera. Era un, un, un hit una canción. Una canción. La canción entera. y o te veo mucho, perdóname, Aldani, ya no te molesto más ni te interrumpo. Mucho paralelismo entre tú y yo, Gerb. Yo soy un poco Anita Obregón. Sí, sí. Yo soy、sí, un p o、sí. así, fantástico. Este es el posado cada verano. Sí, el, el、claro. Eres el c u ñ o de la c c i ó Y tú eres él. Y tú no, eres el de la monja. Por favor. p o、no, favor. Sí, sí, sí, por favor. Por favor. Y yo soy Ella, Defiéndeme, a l d a n por favor. No, pero, no, me equivoco. Él es el yerno ideal. Entonces, el yerno ideal. Que es lo que era Ramón en su día, ¿no? Un poquito. Un, también un poco la noche un... de cuñado. El cuñadismo lo tiene encima. Terminamos ¿no? con lo que he terminado ya. Creo que he terminado con esa t canción. Creo que tres veces en la historia de esta sección. Porque te encanta, ¿no? Y no me canso de irme con esta música a mi casa. En alto. El gran juego, juego de la boca. Pues mira, vamos a cantarla todos. ¡Ella! ¡Y nos vamos! s c á l l t e ¿Podrías decirme que me parezco más a Emilio Aragón que Ramón García? Que me gusta más Emilio Aragón. Ya te gustaría. Ya me gustaría, ya. Hay un compañero de esta radio que habla un poco así. Adiós, Paco Alba. Adiós. a j u g a Enamorado o enamorada de la lengua y la cultura de los países de habla inglesa, tu podcast es English Box. So sensible i n English means sensato, no sensible. Pero ¿cómo diríamos entonces sensible en la lengua de Shakespeare? t o y te i o y a mostrar la manera de comer un oatmeal delicioso. Mónica Ordóñez te enseña el origen de expresiones y trucos de pronunciación fundamentales para aprender inglés. Ok, this is English Box and I'm Mónica. Thank you very much for listening. Escúchalo en la app de los 40, los40.com y en todos los agregadores. 94.8 Sevilla No hay vehículos Porsche antiguos, solo nuevos propietarios. La mejor selección de vehículos de restreno Porsche la encontrarás en Centro Porsche Sevilla. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, en las jornadas especiales, te ofrecemos los precios más exclusivos del año de nuestro stock de Porsche Approve. Revisados y certificados de acuerdo a los estándares Porsche. Con la garantía Porsche Approve de dos años. Reserva tu cita previa en porche-sevilla.com.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 Siempre te olvidas los tuyos. Pues si no me los dejas, no te voy a dejar nunca más jugar con mi tablet. Mamá, dile algo. ¿Sabes qué te digo? Dame eso y para ninguno. Ahora ponemos aquí los 40 clases. Y todos contentos, ¿verdad? Sí. sí.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 Todos tus números uno vuelven al futuro en los 40 clases. Destino 1995. Objetivo número s uno de la lista. <risa> 595 <1995. S>。 Son tuyos. Año 1995. Los 40 Classic. 94.8. 11 de la mañana, 10 en punto en las Canarias. Y lo bien que e s t á cuando le das a ese botón, que sabes que automáticamente te va a proporcionar esa sensación de bienestar y de felicidad que te dan las mejores canciones que se han hecho nunca, como las de Rolling Stones, Tina Turner, Stevie Wonder, Tino Casal. ¡Ajá! チい <'s>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 Michael Bolton, What a Man Loves a Woman en los 40 Classic, donde vive la fórmula original, donde te da la bienvenida el pelao en nombre de todo el equipo de los 40 Classic. Gracias a todos por su colaboración, en especial a Concha Dauste, porque gracias a ella te contamos las curiosidades sobre tu música y tus músicos favoritos. Hasta las 3, las 2 e las Canarias, eres bienvenido, bienvenida si te gusta el café con leche a r d i e n d o síntoma inequívoco de que eres Classic. Que vas a disfrutar, pero mucho con números uno como este de Tino Casal, Eloís. Buenos días. 40 you know, I think you might like to hear something from us Nice よし。 Finish. En 2015, el astronauta Chris Hatfield publicó el primer álbum grabado en su totalidad en el espacio. s a k e Y c i n e n los 40 Classic. Y ahora es el momento de hablarte de The Rolling Stones, que reeditan su vídeo de 2000 Light Years From Home, un vídeo que se filmó en 35mm i l í en t r o s e el año 67 y hoy puedes ver en 4K. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Juan Pablo Jiménez. Los 40 Classic. Simplemente entrando en nuestra web los40classic.com. Aquí tienes a The Rolling Stones con I Can't Get No Satisfaction. Streisand ha vendido más discos que Pell a Jan, Johnny Cash y Tom Petty juntos. En total, 245 millones. b a r b r a Streisand. 40. Los 40 Classic. Enseguida con Gala y Confito y Fitipaldis. También John Lennon. n o、no、te vayas. s s En Morning Box. Soy un seguidor del programa.、Mm. Y hemos adoptado a estas dos fieras. Son dos cachorritos preciosos de perros.、Mm. Al de la derecha le hemos puesto Penedo. <risa> y a la otra.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 Organizados por Prisa Audio y Cadena Ser. El audio nos mueve. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámalos al 900-84-1215. Cofidis cuenta con nosotros. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido. El 4294, la serie 86. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el s u e l t a z o del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once bien jugado. No podríamos vivir sin música. Pero sin lo que seguro no podríamos vivir es sin un planeta donde escucharla. Los 40 presentan. El Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para ayudar a construir entre todos un planeta mejor. ¿Imaginas todos los conciertos de tu vida en un solo lugar? ¿Te gustaría poder ver una y otra vez las mejores actuaciones de los 40 a lo largo de la historia? Ladies, a d d i e s l l e s e s l a d i a d i e s l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 Hydromatic.、Ah, okay. Why it's breeze lightning. b r e a s e d lightning. Look、we'll、at some overhead lift e r s and four b a r r e l pods, oh y e a h k e e p t a l k i n g e Oh k e e p t a l k i n g Fuel injection cut off and chrome tender dodge. punto ocho Sixpano Wallet Y ahora los éxitos siguen con una canción que te va a encantar especialmente si eres de los que alguna vez usamos la mochila del colegio para improvisar una portería de fútbol. Fito y f i t i p a l d i s con Por la boca vive el pez. マルダスガノモ Just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire. Grammy, Globo de Oro y Premio Nobel. c l a s i c c l a s i c Los 40 c l a s i c Y tu reloj marca las 11 en punto. En esta hora, Rosario, Goldplay, Roxette, Europe. También Jennifer López, c a t h r i n e and the Waves. Y primero de c r a n b e r r i e s Con Dreams. Los 40 s Que no son Saint Catherine and the Webs en los 40 Classic, un grupo al que es muy aplicable aquel dicho de que la vida da muchas vueltas, porque eran muy, muy críticos con el Festival de Eurovisión hasta el año 97, en el que por algún motivo decidieron participar. ¿Y sabes qué? Los 40 Classic, Classic. la fórmula original con Juan Pablo Jiménez. Los 40 Classic. Exacto, lo ganaron con una canción llamada Love Shine a l i g h t por si la quieres escuchar. Y lo que estás escuchando en la radio es un llenapistas total y eterno del año 79, número uno en la lista de los 40, Village People con YMCA. De los ingresos de toda la música que se graba, lo gana el 1% de los grupos y solistas. Classic, los 40 Classic. Los 40 Classic en la Prisa de León. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú?、No、eres? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic. La fórmula original. Classic Coldplay, esta es la fórmula original y es con la que más identificado te vas a sentir, sobre todo si alguna vez has tenido que improvisar una respuesta que no tenías para una pregunta de tu hijo que no te esperabas, porque en ese caso eres Classic. Solo, solo, números, uno, classic. Y es seguro que la música que más feliz te hace son números uno como Sleeping in My Car de Roxette. Ante audiencias separadas por raza. Exigían incluirlo como cláusula en sus contratos. c l a s s Los 40 c l a s s c l á s i c López fue en f o r t United, los 40 c l á s i c o e n s e g u i d a llegan Rick Ashley y también Nick Emen y Phil Collins. No te vayas. Ellos tenían una palabra clave. Y Con esta palabra clave tú te la dices entre, entre tu trija en este caso.、Vale. Ellos tenían una palabra que si uno de los tres la decía, es que、no、era que、cómodo. con la otra persona con、sí. la que estaban haciendo algo、sí. o iban a hacer algo, pues no se、no. sentían cómodos no. y no、vale. querían hacer nada más.、Okay. Entonces se retiraban. Y no, el código de la era? Ellos en concreto habían sacado la palabra champiñón. <risa> Entonces, <risa> claro, Es muy, es muy,、eh, yo、vale. creo que es muy gracioso porque. Eh, has de dirigir una conversación siempre a l t e m a gastronómico、champiñón. o a la m o n t a Claro, ¿cómo metes champiñón. champiñón de manera gratuita? Morning Post. Todos los días, desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Buenos días. En el sorteo del Euro Jackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido. 4, 6, 8, 42 y 48. Los soles el 6 y el 11. Recuerda, ahora con el Euro Jackpot de la ONCE, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Belleza, maquillaje, cosmética, tratamientos y rutinas de skincare. Trucos, consejos, hablemos de belleza. Un podcast de Raquel Lorenzo en el que descubrirás todo tipo de trucos, consejos y rutinas para mejorar la salud de tu piel y apariencia. Escúchalo en la app de los 40, los40.com y en todos los agregadores. 94.8 Sevilla.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 Altavoces, pelotas. Ven a vivir el mundial a los arcos y gana diez mil euros. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Cambiamos contigo. Todos tus números uno también están en la red. Los cuarenta c l á s i c o c o m ¡Gracias! Con Together Forever. Esta es la fórmula original, la que te pone todas las canciones que ponen banda sonora a ese momento de tu vida en el que el Scalestric era tu juguete preferido o tu juguete deseado, aunque hoy no sepas todavía ni deletrearlo, no te preocupes. Classic. Classic. Números, que no eres el único, eso seguro. Marc Anthony, vivir mi vida. Lo s Jiménez.、Hey. El autor de la canción Yo no te pido la luna, cantada por Marina Fiordaliso, es s ú q u e d o c l a s s i c c l a s s i c Los 40 c l a s s i c En hora, que supongo que sí. Bueno, vamos a por lo que vamos: a por éxitos de Madonna, grandes nombres como Elton John, Donna Summer, Michael Jackson y más. Los 40 Aunque hemos decidido inaugurar esta hora de cine con la de Dirty Dancing. Femeninas más ricas del mundo. ¿Te gustaría saber cuál es la otra? Pues te lo contamos. Entra en nuestra web l o s c u a r e n t a c l a s s i c c o m mientras llegan Mecano. Los Cuarenta Classic. La fórmula original con Juan Pablo Jiménez. Los 40 Classic. Esto es Cruz de Navajas. Jiménez. En los 40 Classic. Guns N' Roses concibió Sweet Silent m i n e como una canción de relleno, que compusieron en pocos minutos. Slash ha confesado que odia tocarla. Classic, classic. Los 40 Classic. Don Asamere, Los 40 Classic y en la fórmula original llega ahora un artista que en su momento pues decidió que se quería convertir en monstruo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió todo? Te lo contamos en nuestra web los40classic.com. Te hablo, por supuesto, de thriller de Michael Jackson. e n c u y o disco homónimo está esta canción, Pire. Rechazada por 23 discográficas cuando empezó su carrera en solitario, así que decidió montar la suya propia. Blackheart Records fue la primera mujer artista en presidir su propio sello. La historia la cuenta en su tema Bad Reputation. Classic, Classic Los 40 Classic. La cima de la lista de los 40 con She Will Be Loved y más números uno enseguida con Simply Red Jiménez, y Manap. En Morning Box. Si hay algo pegadizo e s t e mañana es el tono de nuestra querida Azucena, Azucena de Alicante. Buenos días, madrugadores, clasiqueros. Soy Azucena. De Alicante. Todos somos Azucena. t o d s todas. s o m o s Azucena、sí. hoy. Hola, soy Gelo de Santander. <risa> hasta <risa> luego. Qué grande soy, ¿sí? Soy ¿eh? Gelo de Santander Total, ¿eh? Todos los días, desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Cyber w e e k e n Zalando. Hazte con hasta un 70% de descuento en tus estilos favoritos. El corazón dice sí a ofertas en streetwear, designer, deporte y mucho más. Cyberweek, ensalando.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 Descubre a The Beatles, The Rolling Stones, Queen, U2 y muchos más en un concierto para disfrutar con los más pequeños presentado por la mascota extraterrestre Classic. Miércoles 28 de diciembre a las 8 de la noche. Auditorio Abanca. Entradas a la venta en ataquilla.com. Ídolos llega Santiago de Compostela. v í v e l o en familia. 94.8 Sevilla.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 Noventa punto cuatro ocho. y Sonora de Dirty Dancing, Patrick Sois y el prota poniéndole música a su propia película. A todo esto, ¿eres capaz de saber cómo va a terminar una película nada más verla empezar? a y amigo, tú eres Classic. Números, uno, pues mira, te felicito. Los 40 Porque además has venido donde tenías que estar, en los 40 Classic, tus canciones, tus números uno y solo tus números uno como por ejemplo Rayando el Sol, son maná. Con Juan Pablo Jiménez. En los 40 Classic. Cuando Madonna tenía 15 años, la castigaron todo el verano. Se había escapado para ir a un concierto de David Bowie. 40. Los 40 c l a s s